...de la comisión interna de TELAM, eh, Francisco Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. ¿Qué tal Pablo, Julio? Buen día para ustedes, buen día para los oyentes. Eh, Francisco, queríamos tener eh, novedades de cómo está el conflicto ahí en TELAM, porque en las últimas horas eh, hay una resolución que eh, multa a la firma, bueno, a la empresa eh, TELAM, porque no cumple con lo que ordenó la justicia. Así es. Este, bueno, esta novedad tiene que ver con una medida cautelar que presentó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires hace este, poco menos de un mes atrás. Eh, hoy estamos cursando el día número 44 del conflicto. Eh, está paralizada la agencia. Y hace varias semanas atrás, tres semanas y media. Prácticamente el juez Tatarsky, que está a cargo del juzgado laboral 22, dio este, visto bueno a una medida cautelar que presentamos nosotros para la reincorporación de los trabajadores. esa, esa aprobación de, de la cautelar, esa, ese visto bueno, eh, lo que hizo fue eh, habilitar la posibilidad de la reincorporación de todos los despedidos. ¿no? Mm. Si bien la presentación está hecha en base a cinco casos eh, Esta presentación lo que plantea es que la empresa incumplió eh, los procedimientos establecidos en la Ley Nacional de Empleo, que tiene que ver que con el despido de más del 10%, cualquier empresa del, de, 10 de la planta, cualquier empresa tiene que presentar un preventivo de crisis. Bueno, el juez entendió que era correcto el planteo, dio lugar a esto, notificó a la empresa, la empresa lo apeló, eh, el juzgado ratificó la vigencia de la cautela y ante el incumplimiento de las reincorporaciones en principio de estos cinco trabajadores la justicia ordenó ayer que se empiece a aplicar una multa diaria eh, para que se cumpla esta esta medida ¿no? eh, el, en estos 44 días que llevan de conflicto el gobierno nacional o funcionarios eh, no quieren dar marcha atrás con, con los despidos en principio no, está bastante trabada la, la cosa Durante las primeras semanas del conflicto Lo hemos hablado este, en este programa y en esta radio en particular mm. eh, La empresa ni siquiera estableció un contacto directo con los sindicatos Ni con los trabajadores Directamente se borraron de, de los edificios De las diferentes sedes de la Agencia Nacional eh, Hubo audiencias en el Ministerio de Trabajo Que fueron poco fructíferas Que ayer se retomaron con cierto horizonte de negociación, algo que hasta, hasta ahora no había pasado. Uh -huh. Así que, bueno, estamos iniciando un camino de, de discusión sobre, eh, sobre esta barbaridad que cometieron, ¿no? Hace más de un mes que fue el despido de, tantas, de tantos trabajadores. ¿Esto fue oficial la, la reunión en el Ministerio de Trabajo o es algo este, informal? No, no, fue una reunión oficial, oficial. es la tercera reunión oficial, que decía antes hubo dos que quedaron, tuvieron un, un bache de dos semanas hasta una nueva convocatoria, nosotros entendimos que esa, <coughs> esa era la respuesta a nuestra demanda de reincorporación, Era la, la no respuesta, ¿no? que al fin y al cabo es una respuesta, en ese tiempo también hubo algunos movimientos por parte del, del directorio que nos enviaron cartas documentos, inspecciones del Ministerio de Trabajo, sosteniendo que eh, no iban a discutir con los edificios tomados. Bueno, la justicia y el Ministerio de Trabajo determinaron que los edificios no están tomados, sino que están ausentes de conducción política, de conducción periodística, que la responsabilidad de los gerentes es que no vienen. Uh -huh. este, el resultado de esas inspecciones fue una nueva convocatoria en la cual ayer participamos de una reunión en el Ministerio de Trabajo, una reunión formal con actas en las cuales la empresa esbozó esta voluntad de... Bueno, ...de rever algunos casos, de discutir sobre eh, la medida que habían tomado... ...que hasta este momento era inamovible, ¿no? Eh, Francisco, y los trabajadores y trabajadoras ahí de Telan... Eh, ...en la asamblea, eh, ¿hay unidad? ¿Están todos de acuerdo en continuar la medida? Sí, eh, la inmensa mayoría de los trabajadores está de acuerdo... ayer hubo una asamblea muy masiva, más de 250 personas participaron... ...en la cual se informó eh, las novedades del Ministerio de Trabajo los trabajadores seguimos concurriendo nuestro horario de trabajo a la agencia eh, despedidos y no despedidos nosotros damos lugar a este planteo que hace el juez Tatarsky de que los despidos son ilegales, por lo tanto quien está en falta no son los trabajadores que estamos viniendo sino eh, la empresa que no quiere eh, cumplir con este dictamen judicial y que tampoco cumple con el dictamen de sus deberes de funcionario público de concurrir al lugar donde tienen que trabajar, ¿no? Claro, está bien. Eh, bien, Francisco, eh, queríamos tener las últimas novedades. Esperemos que se abra este, esta mesa de negociación y se logre la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de ahí de tela. Bueno, sí, vamos a ver cómo, cómo evolucionan los próximos días. Así que, en todo caso, eh, nos comunicamos y los mantenemos al tanto, pero siempre agradeciendo el espacio que nos dan y, este, y el canal para poder comunicar a, a todos nuestros... Compañeros, a todos nuestros colegas, a toda la gente de, de la Pampa para que sepa cómo viene el tema. Bien, gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Francisco Basualdo, él es delegado ahí de la Comisión Interna eh, de Trabajadores y Trabajadoras de TELAM, eh, la agencia eh, que está paralizada desde hace 44 días porque despidieron a 357 eh, empleados. Eh, una noticia de deporte: acaba de ganar independiente, terminó el partido. Bueno. Eh, eh, la Suruga Bank. Eh, frente al Gamba Osaka de Japón, eh, esta copa, esta, este trofeo que juegan el campeón de la Copa Sudamericana frente al campeón de la Liga de Japón. El rey de copas. Eh. Otra el, más. El diablo de Avellaneda, eh. qué grande. Bueno, alcanzó a Boca, dicen, eh, en esas eh, competencias de títulos internacionales que tienen eh. Igual lo único que vale para mí son las copas importantes, Libertadores, Sudamericana, después el resto... Me parece que no cuenta 8.56, por lo menos lo digo yo Che, que sea ley eh, eh, hoy Que sea ley eh, Que sea ley en el Congreso 8.56 Kermés Comunitaria grita, sueña, pide, piensa Kermés Comunitaria La 106.1 Radio Kermés 106.1 Espacio Publicitario Aprender a Gobernar 15 años fortaleciendo la ciudadanía activa, responsable y solidaria de la juventud pampeana. En este tiempo han sido protagonistas más de 6.000 jóvenes.